Eh, grupo Bildu, señor Torre. Valle, bueno, un gusto y Bueno, agradeceríamos la presencia del señor Oleaga y el señor Prego, si no fuera porque después de sus intervenciones casi nos da la sensación de que no son conscientes de por qué se ha requerido su presencia. Se han encargado de remarcar una y otra vez eh, su verdad, sus datos, hacer una labor pedag pedagógica para quien no haya leído los comunicados de prensa que ya emitían, que acaba de ser reforzada por por el señor Conchú, pero creemos que no son conscientes de por qué han sido llamados a esta Cámara. Creemos que no son conscientes del conflicto que se vive en Metro Bilbao. Solo ven una parte como culpable de todos los males, los trabajadores. Todo el mundo está en contra de ustedes. Hay una conspiración política en contra de su gestión. Acusan a la plantilla de mantener rehenes a toda la ciudadanía. Cuando ustedes, concretamente el señor Prego, desde el 23 de febrero lo que ha mantenido es un golpe de Estado en Metro Bilbao con su falta de diálogo con la parte social. Entendemos que es así. Entendemos que ha habido una inacción por su parte como gestores de Metro Bilbao. No hemos oído ninguna palabra de apoyo a la plantilla, ninguna solución, como reforzaba el señor Isasi, ni hemos oído eh, cuáles van a ser sus propuestas para la negociación. Y nos da miedo, sinceramente. O sea, después de su intervención nos parece temerario que continúen al mando de Metro Bilbao. Nos parece temerario. Viene dado también por cómo se compone el Consorcio de Transportes de Vizcaya y por cómo el Partido Socialista utiliza el Consorcio de Transportes de Vizcaya en base a unos intereses partidistas por contra de los intereses de toda la ciudadanía. Igual eso demuestra la formación obsoleta que mantiene el Consorcio de Transportes en ese sentido. La llegada del señor Chema Oleaga el 23 de diciembre prometía poner fin a, al conflicto. Venía cargado de intenciones, cargado de buena voluntad y, pues entendemos que, de buena fe, él declaraba pues que tenía intención de traer la paz social a Metro Bilobo. Los hechos eh, no, han, no han podido demostrar sus buenas intenciones y esa paz social que se prometía ha quedado... ...tapada o anulada por el ruido mediático... ...al que se ha sometido... ...entendemos que en numerosas ocasiones... ...y con una intencionalidad de criminalización de la plantilla... ...y con un interés político por su parte... ...a través de los medios de comunicación. Se han pedido... ...devoluciones de... ...importes salariales a difuntos... ...por importes menores probablemente a 5.000 euros en el total... ...mientras que desde su llegada... Como citábamos antes, el 23 de febrero se crea un puesto de nueva creación solicitando un BMV de alta gama y con un salario que todavía desconocemos. Luego entraremos en ese punto. Se procedió a una indemnización de 100.000 euros hacia el exdirector gerente de Metro. Se procedió a una indemnización de 80.000 euros al anterior director de marketing. Se realizan incorporaciones por un importe de 130.000 euros. Se realiza la apertura del servicio en Nochebuena por 30.000 euros. Se implanta una lanzadera en Galdacao y se debe asumir una sanción por 185.000 euros, si no mayor, que creo que es mayor. Se contratan servicios externos de asesorías jurídicas teniendo eh, servicios propios dentro de Metro Bilbao. No sabemos el importe. ...y se anulan varios procesos de selección con un coste aproximado de 66.000 euros. Nos da un balance aproximado de unos 600.000 euros de gasto que no entendemos. Es curioso que, a pesar de esto, le oímos en su intervención decir... ...que se persigue el beneficio de la sociedad intentando no aumentar los gastos. No sabemos de qué gasto se refiere. De estos, desde luego, no. En numerosas ocasiones, y a pesar de, de lo mala que es la plantilla... ...de los intereses políticos que hay en su contra... ...y de lo bien que lo intentan hacer ustedes... ...han vulnerado ustedes el derecho de huelga... ...y ha habido sentencias que así lo han demostrado. Han acusado ustedes de sabotajes a la plantilla... ...teniendo que retractarse posteriormente de esa postura... ...se instala un nuevo sistema de videovigilancia... ...con una inversión de más de 210.000 euros... ...para justificar o intentar a caer esa medida fue solicitado por este grupo también eh, las actas del Consorcio de Transportes de Vizcaya así como el salario de el consejero delegado y la masa salarial de los puestos de dirección bueno no recibimos eh, la contestación la recibimos por la prensa porque fue filtrada la prensa y desde luego la contestación que solicitábamos no era la que se filtró a la prensa, no pedíamos cuál era el salario de los trabajadores de Metro Bilbao. Pedíamos cuál era el salario del consejero delegado, que a día de hoy todavía desconocemos. Aún así, sí se nos remitió una carta en la que se nos hacía saber que el conocer estos datos rozaba los límites de la buena fe y que la solicitud de esta información debía obedecer a fines legítimos y ser utilizada únicamente con estos fines. No entendemos cómo siendo accionarios eh, Sí, accionarios todos de una empresa como es Metro Bilbao no podemos conocer o la sociedad no puede conocer cuál es el sueldo del consejero delegado y nos gustaría que hoy se aclarara también, que nos diera una cifra aproximada. Sobre los cinco puntos del conflicto nos gustaría hacer una serie de preguntas, hemos entregado una copia al señor presidente y les hará llegar la copia, nos gustaría obtener eh, respuestas de los puntos que vamos a citar a continuación. Relativas a la sentencia de cobertura de la plantilla y al hilo de la sentencia que tan cacareadamente está siendo puesta en cuestión a ver si se va a catar o no se va a catar por parte de los sindicatos o por parte de la dirección. Bueno, la, la dirección creo que pide una aclaración a la jueza de esa sentencia. La jueza ha denegado la aclaración porque dice que la literalidad basta. Se debía acatar hoy la sentencia, a pesar de lo cual no se han incorporado los puestos de trabajo, creo que es así. Y el Comité de Empresa en ningún momento ha dicho que no vaya a acatar la sentencia. Y vamos a diferenciar. El Comité de Empresa lo que ha dicho es que solo aborda uno de los puntos del conflicto. Y esto mismo ha sido ratificado por usted, señor Oleaga, cuando ha dicho que el primero de los puntos del conflicto que atañe a la sentencia, el primero de los puntos del conflicto. Son cinco puntos. La sentencia alude al primero. En ese sentido, las preguntas que tenemos es si van a afrontar la contratación de cuatro nuevas personas para puestos de conducción. Si es así, si tienen alguna fecha prefijada para ello. Si estas personas se tomarán de la lista de aprobados sin plaza actual personal en estaciones. Y, por último, si van a respetar la normativa interna en materia de contratación. Relativo al segundo punto, al servicio de trenes 2012, si van a volver a negociar los turnos de conducción de invierno y verano 2012, si van a presentar una propuesta basada en 166 puestos de trabajo en conducción y, asimismo, si tienen una fecha prevista para ello. Relativas al servicio de Nochebuena, el por qué han incluido a personal de conducción y puesto de mando central de servicio para la noche de mando en Nochebuena si está recogida esta medida en el convenio colectivo si van a negociar este servicio dentro del próximo convenio colectivo y relativas a la cobertura de reducciones por guarda legal que antes citaba el señor Prego, ha citado que el número de personas son dos eh, cuántas de estas reducciones no están cubiertas por personal a día de hoy y por qué se cubren porque no se cubren perdón si hay un acuerdo entre dirección y sindicatos que así lo recogía Relativas a la reestructuración del área de mantenimiento, ¿en qué fecha se producen los primeros cambios en la estructura de jefatura en el área de mantenimiento? ¿Por qué no se comunica al Comité de Empresa estos cambios si en el 90% de los casos afecta a personal regido bajo el convenio colectivo? Si están dispuestos, al igual que en conducción y estaciones, a definir la plantilla estructural al 100% e indefinida de cada uno de los puestos del área de mantenimiento. Cuando dicen que no van a aumentar la subcontratación, ¿pueden afirmar que todos los trabajos que hoy realiza el personal propio de Metro Bilbao se va se va a seguir realizando de igual manera? ¿Pueden garantizar que en la reestructuración no se van a dar cambios de funciones, residencias, puestos de trabajo, de personal sujeto a convenio, etcétera? Y ya que estamos con el tema de talleres y que ha citado el señor Prego que los mecánicos y los electricistas se niegan a limpiar los filtros, que puede parecer un titular maravilloso Me gustaría que explique el porqué, si es que contienen algún tipo de amianto, asbesto, no hay EPIs o no tienen las eh, medidas oportunas para hacerlo. No entiendo el porqué. Y dicho tal y como lo ha dicho usted, no tiene ningún sentido. Si puede detallarlo, se lo agradecería. Luego, a nivel general, nos gustaría que nos contestara, cuando han afirmado que el sueldo medio de un trabajador de Metro Bilbao es de 41.000 euros, si dentro de ese cálculo está incluido el equipo directivo y el personal fuera de convenio. ...y saber cuál es la cifra del personal sujeto a convenio. Cuando afirman que hay grandes cifras de absentismo en Metro Bilbao... ...creemos que están incluyendo en el cálculo las horas de huelga... ...y las licencias sindicales. Nos gustaría que nos dijeran cuál es la cifra real de absentismo... ...basada en el concepto de bajas por enfermedad. Si utilizan el argumento de que deben ofrecer el servicio en Nochebuena... ...porque estas juntas... Así lo solicitaron en la anterior legislatura. Nos gustaría saber por qué no se aplicó ese mismo espíritu en la solicitud presentada por esta Cámara para recuperar los servicios especiales en estos eventos. Y por bueno, esas juntas generales de diferentes maneras les están pidiendo que busquen una salida negociada al conflicto. En el anterior pleno general se intentó debatir eh, y no consiguió el éxito, hay presentado una proposición de norma de carácter urgente por el grupo de nacionalistas vascos y este grupo en el que se les insta una conciliación en el seno del, del CRL, en el que haya un mediador pues que pueda acercar las dos posturas que, a la vista de sus explicaciones hoy, están tan enconadas. ¿Acataría la dirección de Metro Bilbao esta medida si una mayoría de la Cámara así lo aprueba? ¿Acusan a los sindicatos de estar politizando un conflicto laboral, aunque hoy han acusado a todo el mundo de estar politizando, excepto ustedes, que están haciendo una excelente gestión? tiene alguna prueba fehaciente de que se esté politizando este conflicto por parte de los sindicatos, más allá de las que han citado, que no, no lo parecen? ¿Han llegado a insinuar que la plantilla de Metro Bilbao pueda tener algún tipo de relación con el aumento de las averías? Incluso se ha llegado a utilizar la palabra sabotaje. ¿Tienen alguna prueba fehaciente de ello? Finalmente, y ante la gran dispersión de interlocutores con los que cuenta Metro Bilbao en los diferentes foros, Preco, Juzgados, Gobierno Vasco, diferentes mesas de negociación, etcétera nos gustaría que nos indicaran quiénes son las personas que verdaderamente pueden asumir una interlocución válida para la solución de ese conflicto. Desde el Comité de, de Huelga, en numerosas ocasiones, se nos ha informado de que no obtienen esa interlocución válida por parte de, de la gente que es enviada a, a negociar. Estas son las preguntas. Volver a hacer hincapié en que sí, desde esa Cámara se les pide que aporten soluciones. No se les pedía hoy que hicieran una labor propagandística de refuerzo de los mensajes que han lanzado una y otra vez, ni que tiraran valores fuera, acusando a todo el mundo de politizar de un conflicto, ejerciendo pues de, de calimeros de esta situación. Necesitamos que estén a la altura de, de su sueldo y de su cargo... Y entra dentro de su responsabilidad el aportar estas soluciones o el aceptar esa conciliación, entendemos, que será aprobada en el seno del CRL.